cuenta ahí que después se seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. acero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa en unos instantes, eh, tertulia de cero la rosa de los vientos eh, unos instantes más, eh, hablando con Giuseppe Guijarro, vamos a despedirlo Giuseppe, pero lo importante es